Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limone Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone è vero limón, ti piace? Mentre un'altra estate...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 Bien, acaba de destaparse una cerveza, que es otro complemento que también se, se disfruta mucho en estos tiempos. Estábamos hablando, querida Cristina, del del helado. ¿Te piace un el gelato a limón? ¿Te piace un gelato? Mm, hola, hola. ¿Sí? ¿Se me escucha? Estoy como Susana Jiménez ya. <risa> <risa> um, vale. Vale.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 Saco rápidamente el tema de las últimas cuatro semanas. Venga. Década. Ah, ya, exacto. Mira, puedes hacer un poco de historia, Jordi, incluso. decían que a los hombres soñadores sí. se les rompía el sueño cuando le llamaba Nos su madre, la compañera, o una amiga que le decía, baja la tierra, que está jodida la cosa. Bueno, hay una canción de Kevin Johansen, ah. con Lila Downs, que dice esto, justamente, te la recomiendo. Dice, baja la tierra.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 Cuando un país está en crisis y corta sus uh, presupuestos de la educación, seguramente no es así que vamos a llegar a un interés y un, una curiosidad de la parte de la gente para realmente entender lo que está pasando. Hola, Yasmín. Mira, soy Pérez de Radio, Tortura, de Radio Tortuga. Ha suenado un poco así mi presentación. <risa> Mira, Esto se, se llama Lapsulingue. Sí, sí. <risa>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 También. Vaya, de forma solapada sí señor. Porque esto yo lo veo sí, de señor. rollo de Chascarrillo de Twitter. No, no Twitter. qué va, ya no lo escucho de Chascarrillo. ¿Y ¿Dónde lo va? has visto en una Tertulia, Mira, en una Ah, uh, sí, Porque exactamente. Sí que sería en tertulias de radio sobre todo, como esta, que estamos cuatro amigos charlando. Como esta, opinando muy y me, ha, me ha impactado um, que lo digan en bueno, en medios como no sé, la SER, Radio Nacional.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 Eh, eh dañados de la guerra de la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos. Yo no, por ejemplo, no si comparamos, creo que hubieron muchísimos más muertos rusos. No vamos a comenzar a juntar a contar Saber, cada, exacto, cada, cada exacto. cadáveres rusos sí. y chinos. No, y chinos y, bueno, y, armenios, ¿no? y yo qué sé qué y ¿no? entonces. En pues eso digo, entonces no no no vamos a llegar a eso.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 Gurdjieff tiene sus teorías eh, el hombre autómata ¿no? si sí, hmm. el hombre autómata y las influencias uh, cósmicas y de poderes ya no hablamos del sionismo sino cosas completamente uh, diferentes y que digamos uh, a niveles superiores uh, claro pues yo no, yo no entiendo nada de esto no, no sé no, por qué es. no dejan de ser metáforas ¿no? de lo que está diciendo Jordiordi no sé si son metáforas.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 De, de Maús, creo que me más si no recuerdo ¿no? ese que uno el da... de Maús. ¿Ah? el camino de Maús el peregrino, era un peregrino que bajaba de de Judea a Maús que es como decía Jordi, que bajaba de Cataluña a Andalucía y fue asaltado pasaron muchas personas y nadie le ayudó no mm. y pasó uno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 y no atraviesa nuestro ser, nuestra ánima, nuestro nuestra pierna, nuestro todo, todo nuestro ser. Por eso es que eh, el ser humano tiende ahora a una evolución de eh, parece de volverse de volverse de, de moverse de, de casillas en casillas, in, de en compartimentos estancos y, y de no y de no relación. Puede ser un buen padre, puede ser un gran hijo de puta empresario, disculpando la palabra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 Pero lo que dices tú, Jordi, uh, ser mejores personas, amar más. O sea, no no quiero volverme cristiana, ¿no? pero no, finalmente no, no. Pero es que, claro, caemos siempre es que en lo mismo. Es que se han apropiado ¿no? de es, eso. ¿Y el, es es el amor verdaderamente lo que va a salvar. La consecuencia lógica de un pensamiento es la transformación exacto. de la realidad por una acción. Uh -huh, exacto Y esa reacción puede ser colectiva, puede uh -huh. ser en un determinado momento, puede ser sustentada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 dins de ments